Hola Pablo, buen día, ¿cómo estás? Un gusto. Bueno, eh, Roberto, bueno, a ver, eh, sí. ¿qué sensaciones le produjo eh, cuando vio este convenio la semana pasada entre Nación y, y Provincia? Y sí, Mendoza. Sí. más mm. claro. Eh, una mala sensación, por supuesto, porque como venimos este clamando, protestando, demandando, es que acá no se puede tocar ninguna afluente de ningún río que venga hacia La Pampa, o sea que sea compartido, eh, puede ser tocado, alterado, modificado, este por ningún motivo, si no es con un consenso, digamos, de las cuencas, ¿no?, de los uh -huh. componentes de las cuencas. En este caso, eh, La Pampa, al estar aguas abajo, en el desaguadero salado Caderebu Curacó, este cualquier cosa que se toque arriba provoca problemas abajo, así que esto este lo que corresponde es, es ser tratado este en entre el eh, entre acuerdo entre provincias. Y bueno, estamos cansados ya de reclamar, no se puede tocar nada. En realidad no se puede tocar nada si no es conversado perlimentemente y acá no hay ningún acuerdo de nada. Sobre esto, y como siempre, en forma unilateral, Mendoza avanza, y bueno, y está ocurriendo esto, que ahora pretenden y tienen eh, casi asegurado financiamiento por parte de Nación, con respecto a, a Albaquiano, una obra ahí sobre, sobre el río Diamante, que eh, sobre llovido mojado, como se dice, o sea al revés sobre seca más seca todavía eh, lo cual eh, nos garantiza que nunca beber agua en estos ríos. Entonces algo está andando mal, eh, tanto desde Mendoza que hace años viene estando mal todo eh, en el tratamiento de los ríos, sino que también por parte de nación que no debería este haber firmado esto, por lo tanto Este, la papa está reclamando que esto se postergue, ¿no? Mm. Eh, Así que bueno, pretendido... Eh, ro sí, Roberto, le, sí. le consulto. ¿Molesta más que sea un gobierno peronista el que firma este convenio? Eh, y... Porque digo, Portezuelo se firmó durante la gestión de Mauricio Macri. Eh, ¿Molesta más sí. a, a, a la provincia de La Pampa? ¿O, o a usted como sí. dirigente? Y bueno, eh, en realidad con cualquiera el resultado hubiera sido de protesta, por lo menos de mm. parte nuestra. Y creo que el gobierno la provincial también, donde el gobierno de Silioto está muy jugado con este tema. Así mm. que sí, molesta y tal vez molesta más cuando ocurre en el mismo ámbito, en el mismo signo político, ¿no? Por lo menos a nosotros. Claro. De cualquier manera, esto no nos va a callar la boca y vamos a, a protestar como corresponde y en todos los ámbitos como, que corresponda, acompañando al gobierno de la provincia o, u otras instituciones que este que estemos reclamando en el mismo sentido. Mm. Es una cosa de... La verdad que es cosa de, de no creer esto que pasa, ¿no? Eh, se agotan todas las instancias de reclamo donde se nos otorgan las razones, como ocurrió con Portestuelo del Viento, y sin embargo Mendoza continúa. Continúa. Mm. Es como... Me parece como la persona golpeadora, ¿no?, eh, que dice que se va a curar y en realidad nunca se cura. Y acá pasa lo mismo, este la persona golpeadora entre las provincias, o sea, la provincia golpeadora continúa cometiendo los mismos errores siempre, este del deleznable y bueno, y que eh, desde donde se puede se reclama y se, se patalea este, eh, con, la, con la mayor cantidad de fuerza posible. Claro. Y bueno, en eso estamos, así que... Eh, hemos... ¿han, ¿Han salido a apoyar ustedes eh, a la, la gestión que está realizando rápidamente el sí. gobernador Silioto? Eh. Sí, sí, sí, por supuesto, sí porque en la política hídrica acá no hay este ninguna división, no hay ninguna grieta y estamos todos en la misma, ¿no? Mm. Además todos nos juntamos en el en el Consejo Asesor Hídrico, todas las organizaciones, las instituciones y desde ahí... Eh, salen también propuestas este, eh, dentro del marco de unidad para, para requerir lo mismo, que no toquen que no toquen un río, que no toquen un brazo, que no toquen un afluente. Mm. Esto hay que conversarlo y conversándolo siempre este, va a obtener mejores resultados y más seguridades para avanzar en cualquier tipo de inversión. Claro. Imagínate que los 1.023 millones eso de portezuelo del viento ahora se está discutiendo, qué van a hacer y, y además aparece en el medio esta intromisión del gobierno de Mendoza, bueno, que eh, no es casual porque el mismo signo político de Cambiemos, no de Macri, mm. el, el contubernio entre el PRO y, y, y la Unión Cívica Radical, que lo que hacen es este eh, tratar de, de estabilizar el gobierno actual nacional poniendo dinero, 20 millones de dólares que lo están investigando para la corrida bancaria que produjo el desastre que produce que produjo como en todas corridas este de, con el dólar. Claro, sí. Así que es, es, es increíble, con mm. la misma dinero que se le da del de, esfuerzo de un, de un pueblo, de todas las provincias del país, los tipos van y ponen la plata de Portezuelo, parte de la plata de Portezuelo para provocar una corrida bancaria para desestabilizar Al, al gobierno nacional es de estabilizar en definitiva a todo lo argentino claro. porque esto nos saca estabilidad económica que las políticas macroeconómicas sean las más negativas posibles para el pueblo y el pueblo siga sufriendo las consecuencias de, del manejo de estos tipos no mm. el, entonces dobla... siempre sí. el círculo rojo no. y bueno y la intervención con la política que la manejan Este, el poder de Mendoza también, ahí está, eh, Roberto, ahí está la, la, la consecuencia la, ¿no? la semana pasada hablábamos con el secretario de recursos hídricos, Chamaco Lastiri, y le planteábamos esto de que el río desaguadero eh, Chadilegú, Curacó eh, Salado, no tiene comité de cuenca, y esto ayuda a que se hagan eh, y se cometan esta eh, clase de, de satinos eh, de bueno firmar convenios unilater unilateralmente las provincias con el gobierno nacional. ¿Usted piensa sí. lo mismo? Sí, sí, sí, tal cual. Bueno, este río no tiene, esta cuenca no tiene comité formalizado, uh -huh. se, se está ahí viendo, Nación está este metiéndose para tratar de, de formalizar un comité de cuenca, sobre una cuenca que es la más grande del país, ¿no? Son como 300.000 kilómetros cuadrados y no tiene cuenca claro porque seguramente los intereses van apuntando por otro lado para qué vemos una cuenca ahí si no tienen agua porque uh -huh. se las consumen ellos arriba en forma ineficiente no porque esto arranca este río arranca por allá por por catamarca no claro. catamarca la Rioja sí. este son cuentas cuán dosa sí. incluye incluso incluye a San Luis uh -huh. es cierto no hay formalizado un comité de cuenca pero donde hay, como es el Coirco con el río Colorado, también los tipos se entrometen y hacen y deshacen o pretenden hacerlo a su gusto. Y ahí no ven parado a La Pampa junto a, a las otras cuatro provincias este para pelear por lo que son derechos nuestros. Así que es cierto, ¿sí? aprovechan todas las oportunidades, pero te aclaro que con Comité de Cuenca o sin Comité de Cuenca estos tipos se les, se, se, se, des, se desmascaran inmediatamente, ¿no? Roberto, eh, no sé si quedó algo eh, que nos quiera contar, decir, plantear, eh, si no, gracias, no, no, como siempre. Que, bueno, estamos siempre en esto, viendo a ver qué es lo que se puede hacer, eh, participando en los organismos eh, eh, donde bueno nos este, eh, invitan o, o formamos parte, tratando de ver cómo hacemos cada día para impactar en las decisiones que lamentablemente toman otros otra gente que no tienen ningún tapujo no tienen ningún prejuicio en hacer todo este solamente pensando en ellos sin importarle nada de nada no mm. y a veces ni siquiera le importa eh, las zonas este pobres de su propio territorio este en este caso el mendocino mm. así que no que ahí estamos y este esta semana hay reunión del Consejo Asesor Hídrico también provincial, donde ahí veremos, plantearemos algunas cosas nuestras que creemos que que hay que realizar. Así que estamos todos metidos en esta en esta misma balsa y vamos a ver si podemos avanzar en algo. Bien. Bien, Roberto, muchísimas gracias de vuelta, que tenga buen día. Al contrario, gracias a usted,